Radio Universidad, la radio de la Universidad Pública. Canción de Daniel Tiger, Carlos Rottenberg. De ellas grandes luminarias como Errol Flynn, Michel Simon, Edwark. Por una ciudad mejor. Una realización nacional. No quiere esto, no quiere que la paz. <risa> Es una lástima ten <ríe> tener que empezar de esta manera, pero hay un boicot en contra de Sholky Palki en esta radio, no sabemos encabezado por quién. Vos siempre con la teoría conspirativa. Sí, ¿no? te es cierto. Y tener que andar revisando usted los contenidos y todas esas cosas, hay que, hay que no, no hay ningún ataque. Hay gente, sí, no. yo creo que sí. Esta es la versión no. 2007 de Sholki Palki. Es cierto, primer programa de Sholki Palki empezamos tarde, cada vez con menos ideas, se van a repetir menos ideas. <risa> no son menos ideas, son las mismas ideas. Pero menos, es decir, sí. <risa> no es que menos ideas nuevas. Sí. Las mismas ideas del año pasado, ponele, y más. Menos, claro, además más gastadas, porque ya lo usamos dos años. Claro. Hasta el tercero. Ahora explota todo. Estamos, Estamos a la claro. par tratando de instalar computadoras. Sí, porque llegamos y nos encontramos con que no hay ninguna computadora. Ahora, ¿Y cómo? Porque parte el... de nuestros contenidos es tener una actitud a... ante la vida, ante la ecología, Exacto. ante cada una de estas nuevas actitudes que uno pueda asumir para que el mundo mejore. Y una de ellas es, por ejemplo, no imprimir nada. Es cierto. Nosotros cuidamos no el papel. queremos imprimir nada. ¿no? Cuidamos a los árboles. Además de que detestamos la impresora que rata Sí. nos parece una, un bonito gesto para el mundo que nos cobija es preferible solucionar eh, la tierra con eh, el CPU el monitor con el el monitor el ah, bueno bájalo no, no puedo no llegan los cables vamos a empezar los lunes una nueva modalidad de show que vamos a empezar con covers ya ¿Sí? porque a todo el mundo le gustan los covers o todo el mundo odia los covers te van a volar los, los también si sí, todo, todo sigue pero hay Ve cosas nuevas Yo quería hacer uno, unos informes semanales que van a ser. Vos puedes hacer todo lo que quieras. No. Hacelo. Mentira, cada año, digo, este año, este es mi año y no va a ser mi Exacto. año. Exacto. No Mentís, bueno. siempre, todo el principio de año. Anda a computadora o no? Bueno, no importa. Anda, anda, va, anda. Entonces, no, Responde lo que les contaba, yo, vamos a empezar con los covers, sí, pero yo lo, lo vamos a hacer no poniendo el cover entero sino diciendo bueno vamos no a decir, poniendo un el cover entero, un, pedacito, sino, un pedacito un pedacito del original, de original un pedacito original. del ¿Vale? cover voy mientras haciendo un cover de vos mismo no eso no es hacerlo. no, sí, no, no. Es, es, es cover bueno pero tenés que cambiar algo si no es claro, una una versión le, Pero no le están. Bueno, una claro que tu voz? Hacer un no, cordobés yo, yo tengo mi propio timbre No, ¿no? pero, pero hay, hay covers que lo hacen iguales Como lo de los Beatles, un marino amarillo pero Dios de la reina Si haces un cover igual que el original, sos un trucho No sos nada, sos una banda de covers, no, covers La idea es ponerle... Es el, es el... versionar Continúa Muy bien, con... está bien, bueno El primero que elegimos es el tema Age of Consent Que es un tema de el New Order. No, no siempre no, no con las sí. mismas bandas. Siempre ¿Ah? Siempre. Por eso New vamos de, a De The Flaming Lips. Como es la que yo repetía siempre, como me decía que no era, Que yo decía que era una de las favoritas. Ahí no me acuerdo. Tenía como un latiguillo. No me acuerdo. Perdí ¿vale? el latiguillo. Latiguillos nuevos, Los pocos que tenía lo perdí. Entonces, New Order. El disco es del año 1983. Se <risa> llama Power Corruption Lies. Mucha gente dice que es el mejor de New Order, ¿Quién? para mí no, para mí es Low Life, que es el disco que salió el año siguiente, pero en todos lados, Vos te metes y, y la gente comenta, en la calle, en, los blogs. en la calle en la gente blogs. comenta y dice, oh, qué disco, ya eh, la gente no comenta del 83. en la calle ahora comenta los blogs, claro. los blogs, en la página que de, hay todo, de... eh, el más neófito puede opinar, Exacto, sí, que no hay que saber mucho ni de internet ni nada, Pero Total, voy a hacer un micro paralelo y al de Maxi Lo voy a hacer paralelo al de Maxi Voy a hacer internet eh, 1.0 Y la banda que hace el cover Se llama Neverending White Lights, Que son de Canadá Canadá que va a tener su espacio propio El ¿sí? es El Nelly Furtado, Abril Lavin Brian Adams, Celine Dion, Dion. Celine Dion también <ríe> Todos los grandes, claro Que es, eh, es un tipo que se llama Daniel Víctor ¿Sí? No sabemos el apellido. La o quizás es El apellido de Víctor. <risa> sí. Que es de Ontario, Canadá. Y uh -huh. que el, el, el tipo inventó un proyecto donde es. Él inventa, invita a un montón de gente. A unirse a su banda. Que es él, nada más la banda. Entonces agarra y invita a. ¡Ah, Kim, ¡Ah, Kim. Para por Kim. el Otto People. Ahora te voy a hacer un cover en inglés. Claro, bueno. sacó. un Kim disco. Kim hasta Kim Kim ahora. Kim un de esto que se llama Act 1. Act 1. Acto 1. Sí, Acto 1. Goodbye, friends of the Heavenly Bodies. Adiós amigos de los cuerpos celestiales. De los mejores ¿sí? temas. Y sí. está bueno. Y tiene 16 invitados. El disco más o menos. Por algo lo que ponemos es el cover. Así que, New Order y Never Ending Wild Lights haciendo Age the of the Concept. The concept the one. The one. Uno de los mejores temas de New Order. Los ravioles por el arroz integral que te estimula los intestinos Yolki Parki, lindas ideas para un mañana mejor Hola qué tal? genial cómo están, muy bien show di party show hola qué tal? genial cómo están, muy bien show di party show lo único que no que lo que estabas diciendo que recién lo único que no quiere en esta radio es refrade re, no voy a llorar la frase que, que, es... que la radio está un poquito venida menos si sí, de hecho estaba caída la semana pasada estuvo muerta basta no no no no, el llanto no lleva a ningún lado. Transformaron un fin de semana largo en una semana. pero ¿no? nosotros queríamos empezar, pero pasa que no se queríamos empezar. ¿Vos la las cosas pues, ah. que hubiera dicho si vos tenías que arrancar en un 2 de abril, algo así? Una fecha tan, no, a ver, tan era el, dura no, entré, a los sentimientos nacionales. En tres, en tres, ¿Eh? en tres. Bueno, pero estaba inmediatamente a eso, hubieras dicho alguna barrabasada que hubiera hecho quedar mala y en cierto el mundo. Y ya nos hubieran echado. Y no, no, no estaríamos acá. No, no sé. La obvio... <ríe> Muchísimas gracias. Un día noticias. voy a entender cómo funciona la política en la Universidad Rosarina. Un informe la semana que viene. La política en la UNR. La UNR. Sí. Sí. Y durante toda esta año vamos a andar tirando pautas, Pues ya tenemos cada uno de nosotros elegido a, a, a quién vamos a mandar a en votar. cada una de las elecciones que hay a nivel, a nivel municipal, provincial. Yo estoy nacional, con Lobisic. Lo ¿Cómo U se llama? Lobiso. Lobiso. Lobiso. El asesino ese. Qué okay. asesino, ah, ¿no? pobre, otro, otro Ibarra. Bueno, otro y pero esa no es la noticia del día. <risa> <risa> otro Ibarra, y pobre. Mirá, otro hangeling. Otro hangeling. Se <risa> quiero hacer laje. La la violencia, Leo. Violencia. Sabías. Que? Vamos a instalar la, la modalidad de solamente hablar las noticias de de la semana. Está bien. ¿Eh? Claro. Las claro. noticias van a ser pero las me noticias me más importantes de la semana. No le hagas que lo entendiste. No, no. ¿Por no. <risa> o sea, Porque todos los días, no días pasa no algo. <risa> Pero para no andar contando cada una de esas cosas, ¿qué pasa? Vamos a ir directo al grano con lo que va a ser lo más importante de la Exacto. semana. Esto no tiene nada que ver con que Lisandro solamente va a venir no, no, un día no, a la semana. Es una ¿sí? casualidad. Señora, no se crea eso. Esto es de verdad, porque hay una sola noticia que importa durante la semana. Y esta es... Por ejemplo, son varias. No, bueno. Entonces... Sí. <risa> aumenta... <risa> me destruyes el concepto. Aumenta, sí. aumentó. Sí. Aumentó la violencia machista tras el tsunami. Otro tema. Otro que tema. Que en la India... O, otro, que te tiro los no, titulares, no, no, no. ¿Qué ¿Qué titulares? Sí. Que algunos cambios de fondo tienen que haber acá. Bueno, tsunami machista, esta Claro, Slami después machista, del tsunami, ¿no? parece que fue terrible 160 organizaciones, entre ellas Action Aid, Que trabajan ahí en Sri Lanka Sri Lanka, que es el país Pero... de la, del sapo de Sri Lanka Y del de muchacho de ¿Qué el, del la violen... Ignacio ¿Qué no, no es el concepto de violencia machista? Contra la mujer Se claro. la agarraron con las minas Los tipos contra las minas, ¿sí? ¿Te das cuenta? No son minas contra sí, las minas Pero no me convence que es violencia machista bueno. No sabes Una lo cosa no. es el machismo y otra ¿Qué cosa violencia? Es violencia, claro, claro. Una... Porque el machismo conlleva cierta ideología qué, puede haber? ¿Y qué es violencia? ¿Vos de, de, de... Porque hay actitudes que para vos es violencia Y que capaz que para, para un hindú matar una vaca es violencia Para ¿Y, vos y es que ver el, en, el hambre en, en determinado estadio sociocultural determinado ¿Qué es, lo que... ¿Qué es violencia? ¿Un gesto? Un doble, un insulto, hacer a los menospreciar, amenazar, ridiculizar, marginar. Una enumeración de pavadas. Me parece que es demasiado, ya, o sea, ridiculizar no es violencia, es sí. ridiculización. ¿Vos por qué no fuiste ridiculizado Chau. cuando niño? <risas> O ahora, por, mismo. O ahora, ahora mismo Vos <risa> porque eras de los que ridiculizaban Yo era un ridiculizado ah, Miralo a la violencia, a las cosas que genera claro. sí, un, un ser resentido socialmente El informe elaborado con el testimonio De 7500 mujeres 7000 eso no es parámetro Pero si no quedó mucha más gente de En la India no es nada, si te, no, no es muestra No, ¿Cómo que no Pero dice por qué la violencia Sí, eso. Ah, está bien. Cómo el aumento de la violencia Se manifiesta a través de la tradicional Agresión psíquica, sexual o emocional sos sí, una estúpida. Vení a la Hay que tener poder, y hay que tener poder para, no para nada. Hay psíquicamente ¿Eh? hay que tener poderes. Psíquicamente. Sí, psíquica. sí, psíquica. sí se, psíquicamente. se llama la televiolencia. Ustedes la son la fijo y la hace televiolencia. Ustedes son de la sí o de la sí. ¿Eh? Yo soy de los septiembre, verás, y sí. No septiembre. Ah, no, obvio. Ah, bueno. Aparece Ay. repetidamente el típico maltrato del hombre al enterarse de si alguna típico, corneada. Y si es típico, ¿por claro, noticia? Pero porque aumentó incluso más, algo que también es muy común en los países tropicales. Por ejemplo, oigamos esta campaña en contra de la violencia en uh, Tropicalandia. La violencia típica, la... Es un historio. Okay. Es inferior o percibe como una amenaza. la. Nave, la... Claro, confundí, pero la, la, la que yo quiero es Audio 6. La violencia tropical es la de Mogambo, por ejemplo. Claro. ¿Qué es Mogambo, boliche. Ahí va. Dale. A bailar. Si mujer te engañó, no le debes pegar. Tu corazón en tus manos. No es tiempo de matar. No, traves, no le, no le ah. pegues a tu mujer el negro. Oro, yo soy que el negro. Oro. Pero es un tipo gritando no me pegues. No, si tengo gente como... metió cuerno, no le debe mata. Tengo la cabeza oh. negra. Oh. no la cantamos más eso. Oh. <risa> después del después su... todo no ve, como como coso, como Babi. Se mete <risa> en la conciencia de la gente y después no le da rating, pero lo escucha, no sé, muy confuso. No no quiere ¿Cree violencia. <risa> sí. <risa> sí. Demos vuelta de página, pasamos a la, es a la siguiente. Pasa. Dale. No hay, Ahora no. nos vamos a meter en el mundo británico Bien. Vamos a hacer dos noticias no de basura. Que van a reflejar sí, está ahí. Ah, Pero eh, Estoy resentido lo que tiene, tiene más basura que, que acá Dale. Un dentista británico fue encontrado culpable de orinar en el tarrito del sillón Vieron el sillón ese donde los, ¿Qué los ¿Qué odontólogos sí? sientan a sus pacientes sí, Donde vos escupís la sangre Claro, donde me, tal vez limpiar algo eso dijiste ¿Es que es un sillón dije eh? sillón cómo es ¿No, un sillón el tarrito del sillón esta parte algunos vienen aparte de no? no, viene aparato sí no pero hay algunos que vienen Creo aparte que y otros que vienen viene una, junto. una mesita sí. o, y, o. bueno depende no sé de cómo, eso sofisticado que sale el yo no sé cómo llega el agua y tiene que venir un, un plomero y tiene ¿Viene? la instalación sí, va vale. todo sea tu propia orina que se recicla Oh, okay. No es la orina del odontólogo o del odontólogo. El otro boludo. día descubrí, va. Me acordaba que el único que me molestaba el dentista del el olorcito a, a diente pulido. porque no ibas acá? porque qué ibas a tener? Es a el único chico? que te molestaba. Sí, el dolor, no, no, no, no. El tengo, dolor no. No he sentido tanto dolor como para. No. ¿Has ido muchas veces? No cuantas no tantas como las que debería ir, porque siempre me decían: no, y tenés que venir la semana que viene por oh, esto. Bueno. Y no, y tenés. No, no, no, ¿Por qué no me siento todo en un día, no? Prepárate para el dolor, entonces. <ríe> Vos pagas por orden de consulta, ¿cómo esto arreglo. <risa> pues podremos empezar allá a ya dilucidar por qué te hace volver. La música sí es heavy, heavy. La música heavy siempre está comprometida con la actualidad, en este caso con el británico que orinaba en el sillón, o no, aparte de su oh, sí, clínica. En la escupidera. Hicieron una hermosa canción que está en el audio 3, por la duda digo. <risa> Los restos de su orina... No entiendo un sorte, pero. Los restos de su vida. Ah, el tipo fue al odontólogo y se ¿Queréis? encontró con. Los restos de su vida. Sí, ¿no? sí. Los restos de su vida. Sí, Alejandro andando. Podrías tener Yo no tengo una batería así. Los restos de su orina me quiero tomar es como la moras que ven enojado pues <risa> lo resto de su orina <risa> se ha tomado la orina <risa> es cierto es muy parecido lo, lo increíble es que esto es de un disco que está a la venta me puedo bajar la sí. que <risa> 30 segundos <risa> <risa> Para, parece un demo <risa> sí, parece algo grabado en la casa <risa> muy generoso <risa> el odontólogo Alan Hutchinson de 51 años se acostumbraba a no usar guantes ni lavarse las manos haciendo peligrar así la salud propia la de su staff y la de los pacientes un la, claro un montón de cosas durante 28 años ejerció así su profesión fue una enfermera la que dijo Buah, basta hey. <risa> y, y lo encontró Pero hay gente que tiene muchas mm. ganas y, y, y no y tiene escucha. dónde ir. Están medio haciendo un tratamiento de conducto con el tipo dormido ahí. Y dice, ah, ¿qué hago? Es como hago? el ¿Me Seinfeld me meo, cuando, me cuando lo sedaban y, y, y hacían no se sabe qué cosa. Claro. <risa> no. Pero acá, acá el no te duermen. Seinfeld que era el padre de Coso de... ¿De quién? Esta serie uh -huh. que dan por Fox a la tarde que es un chico que es súper y que ya son grandes y perdió la gracia. ¿Eh? Eh, ah, Malcolm. Malcolm. Ah, Malcolm. Esa. Ya perdió la gracia no, no, no es tan gracioso. Está, está muy bien, de todos modos. la Es entendible. Para mí es entendible. Esa la gracia. No, el pobre hombre que a lo mejor tiene un problema de incontinencia y yo qué sé, entre que me deje el torno enganchado ahí. Ah, y que parece... se un medio, Porque yo no tomo el agua de, yo la escupo ahí. También parece que incontinencia. ¿Eh? ¿Cuántas de... veces escupiste en Acercar el inodoro? la cara así a, al lavabo para ah, escupir y no. encontrarse el Cupo de arriba. Capaz que el tipo también tenía problemas de riñones y largaba algo de sangre también. Tiene que haber para mí un nombre menos elegante y más embarazoso para la incontinencia. Me parece ah, muy, muy fino. elegante. Siento. Claro, me parece muy fino decir no tiene incontinencia y no le puedes se, se me encima demasiado. No, no hay, hay, hay muchas una cosas que están mal Ey, con la salud. incontinente no queda como oh, tiene incontinencia. Respétenlo. Yo sufro por ejemplo de tránsito rápido y todavía no tengo un lácteo que me, me, me ayude. Tránsito, tránsito rápido también. es un nombre muy. Claro, no yo sé, no, no indica nada. ¿Cómo que no indica? Bueno sí nada? indica. Comiendo arroz y queso todo pero, el tiempo. <risa> no, ¿De yo, de yo quiero ya un yogur para mí. ¿Qué, ¿Pero qué es el problema del tránsito rápido? Que ya eso? me quedo sin revistas, no como. Pero sí, sí no, si sale fácil. Claro, sale rápido. Que... Pero rápido. y. <risa> que... quejate, quejate de las notas largas del diario, por ejemplo. actividad Ya o sea, <risa> o sea, terminé y todavía me quedan um, <risa> sin páginas. Entonces te, tránsito rápido y repetido, eso. Claro. <risa> la se estaba metiendo algo en los pantalones antes de subirse el cierre para, dice ¿Qué? la enfermera ah, di una vuelta <risa> y cuando pasé pude oler la orina pa, pa, pa, claro, pa, pa. qué raro que haya dicho o se estaba metiendo algo qué, qué se va a meter sí, sí, sí, yo. <risa> claro a <risa> también... hay gente con... que tiene mi, ah. mi abuela guarda su plata en, en, el, en los corpiños Eh, es bastante común en las mujeres igual. Sí, Lisandro está diciendo sí, que la abuela me... le menece. pero no sé tal... si pasó, tiene un paso prostibulario en el que ha bailado en alguna barra y le metían la plata así en la de a, ropa a, a le... ¿y dónde está el dinero señora? ¿Y, no se se prepara, claro, cuando va a la arroya a comprarme huevos de pascua para esta fecha le, le saca un pecho así y le paga a proporción ¿no? de cantidad de huevos que quiera más de ingleses sí. la otra. la teta <risa> ¿Es que? La teta se pone vieja, muy vieja o no cambia tanto. El... ¿Cómo que no? ¿Alguien sabe? Yo todavía no. El pecho cae, sí, pero oh. es más que nada. ¿Y, y el otro, el de uno, ¿cómo qué, qué le pasa? Se pone más, más que. Se arruga, va. No. No, y cae también. Sí, sí bueno, no, no, cae, no, no, en algún momento empieza a casi no. que a formar una línea, ya, lo que en un momento es un triángulo entre los tres puntos ombligo y los dos pechos, no, empieza a no, formarse están... casi una línea horizontal. estamos hablando de nosotros. Sí, hablo de los hombres. Sí, sí, sí, también. Esas cosas no te las O cambia el ángulo, ya no sé si pasa de a qué cosa. La puta madre, perdí 3 grados. Yo diría que, y que, que, que, que, que. no. Eso y con el cáncer de mama <risa> también pasa mucho de cambiar el ángulo. <risa> con el semicírculo, mío <risa> Y en el, y el, y el, y el, y el trasero te pasa algo porque no te ve el, el agujerito. <risa> Chao, Martín. <risa> no te ve el agujerito, el agujerito está igual siempre. No, yo no, no acostumbro. Feno. Yo me, me, me afeito a ciegas, vos como haces? Hay gente no, que lo no, trabaja. No. Ah. no me afeito. Así <risa> <A ciegas. risa> No, no. Qué imagen de mierda que me puse. Ah, vos porque te ves entonces si te caes esa imagen de mierda? yo no me no me veo, entonces no no tengo ninguna imagen. No, no, hasta no. qué hacerme es la referencia? <risa> El de lo que se haciendo, Depilándose el orto. Por favor, dale, seguir. Un mecánico inglés confesó, esta es otra noticia de otro inglés haciendo algo raro. Un, um, insisto. No hay mucho trabajo para un solo día. ¿no es va como... A poder seguir haciendo? Un mecánico inglés confesó que ha tenido relaciones sentimentales, amorosos, sexuales, con un gran número de autos y no conforme con ello, ¿Eh? tuvo encuentros sexuales también con dos botes y un Jet ski Con... Sí. Pero es cualquiera, ¿no? Puede. Al estilo perro, ¿no? Al estilo. Decide frotarse, porque uno, si no es ah, como. A mí cuando me robaron el Dodge, me quedó en el, el, el baúl. Sí. Dios. Me quedó el agujero de lo que era la cerradura. ¿Eh? Vos decir que, yo oh, el por ejemplo, esa es una opción. ¿Dónde puede... estaba la cerradura? No, no, no, no puede tener el descaro de llamarle sexo a. Trotarse con una <risa> O sea Está bien que el tipo Tiene su locura Pero a decirle sexo Eso está demasiado caliente. El mecánico Sí Porque nos quedaban dudas ¿Quién era? <risa> el mecánico Uh, tenemos un Perdón, sabes, descu... Se trata de Chris Donald, que tiene 38 años, ajá, años, y quien afirma que a muchos les gustan los pechos y las caderas, uh -huh. pero yo prefiero mucho una carrocería curvilínea. También reveló que es monógamo en cuanto al amor vehicular, pues solo tuvo 20 años en 30 años. No, 20, 20, 20 años en 30. años No sé dónde ve la monogamia en <risa> ese sentido. <risa> sí. Está bien. Yo no me lo imagino. Bueno, monogamia, no sé. ¿Será de decir el mismo día no hice lo mismo con otra persona? ¿Porque cuál es el, o sea, el tiempo que necesito un luto no, de la No es simultáneo. No, simultáneo. Pero no, no tiene que ser. Vengo él, para de mí, uno, para un auto a es vez. como así? Vengo de estar con un, con un Chevy. Con un auto, sí. Ya dejo el Chevy y le digo chau mi amor, y ¿Sí? me voy con. No, si le decís chao, mi amor, no. Si le decís chao, andate a cagar no te quiero ver más Para vos ya ya me no, voy con un ya ford no, ya no es si, le, claro. si la hace del amor a un megane sí. y, y justo no te cuidaste te, se te convierte en una especie de Scenic depende Pero, que sea el megane engorda claro el megane engorda <risa> pues, está a punto y después le sale un mini cooper <risa> no, un Clio, un <risa> le Clio. sale un Clio del baúl estaba viendo que, que no me gustó eso de los autos porque son, se parecen todos los mismos modelos ya no hay diferencia entre el rico y el pobre es eh, eh, verdad eh, eh, Hay, eh, eh, tienen el que del... empezar a traer los Ronald Reagan los cómo llaman los autos <risa> <risa> <Roll, Roll, risa> el, el auto Roll, pobre, <risa> o de eh, o sí. el otro es como el el de el auto de rico pero más chiquitito cuál no hacen mucho auto distinto ahora en realidad todos tienen un Corsa con levanta vidrio automático levanta vidrio manual pero no. todo el mundo tiene que tener un Corsa qué pasa ahora que el, el auto es de rico nada más antes había auto de rico auto de pobre ahora un de rico ya no hacen más auto de pobre no ahí está Y el auto de pobres o ¿Y bicicleta cool, como de pobre, Cooper. auto de rico, como el Mini Cooper. ¿Qué, ¿Qué es eso? ¿Qué auto que son de pobres cool? Ahora que no son más para pobres. Claro, porque ¿Cuál? igual que el el, el, el Mini Cooper no, era no, un auto no, pobre. El Mini Cooper no era un auto de rico. Claro, era un auto Popular. así. De... Ah, el Escarabajo también. Igual que el Escarabajo. Era el auto raso por eso por te digo, ahora no hay auto de pobres. Era el auto del Führer. Basta. No hay auto de pobres. Führer. De... Queremos más autos de pobres. Eso. Ya atento eh, a la no, diferencia, dale, y no dale, estoy, dale. Y no estoy de acuerdo con que. Lo, este, no es, es lo único que puedo defender de los taxistas. No me interesa que, que el auto sea modelo 2000 algo. Es una boludez. ¿Puede, puede tener un, un taxista, puede tener un Falcon en buen estado. Yo no me subo. No yo tampoco Porque yo últimamente no dije si si le voy a dejar plata que tenga aire le dije si tengo que decir algo ahora <risa> se pero muera le ponen, le ponen las tortas arriba con lo, los turbo clima qué sé yo para arreglarte el aire y que no, no. pero Bob, ah, y, y otra cosa que eso que no podés elegir eh, el tacho a veces elisandro de, de, <risa> eso, de, de eso que eligen el tacho dice no, no, yo quiero claro, por lo, lo que menos, dije recién claro sí entonces viene vos viene el auto que vos querés sí. y resulta que venía doblando la esquina y de frente venía otro ¿Mm -hmm? y vos querías la cangú ah, y, y hay una ley de la claro. calle que dice no te, te hacen bajar o sea no eso, eso me molesta esa te hicieron eh? bajar vos que te por, por favor? <risa> Pero no, o sea, no de... violencia violencia <risa> bueno y lo que aumentó 220 la tarifa Volvamos a mi noticia. Sí, dale, por favor. <ríe> ya, ya atento está, a la tendencia. Comenzó la primer feria prostibularia para cochefílicos en España. Ya hay toda una tendencia, insisto. La idea es ofrecer ¿Sí? muchísimos coches para andar fifando por allí. Es re amarillista, Alessandro. ¿no? Bueno, pues esta feria es para dar a conocer dentro de una comarca como es la de Villa pues una amplia gama de vehículos. En esta ocasión ¿Sí? vamos ¿Seguis? con más de 200 vehículos nuevos. La Llevamos las últimas novedades del parecido? mercado. ¿Sí? Entonces es lo que se usa. Está bien, se usa. Además reconoce el muchacho este inglés que su adoración sí, no hacia sé, los vehículos viene desde muy pequeño. Cuando miraba la serie de televisión El Auto Fantástico, ya <risa> que <risa> usaba este programa para identificar las el cualidades humanas. El único, que gemía. Uf, ¿claro? el, último, el único auto que gemía. claro El único auto que gemía hacía. Está a la te, venta, te seducía. Está la venta kit. Vale 150 mil dólares si yo, lo quieren comprar. Yo quiero el de Lorian. Está en buen estado. El DeLorean tiene, DeLorean también debe estar. Tiene dos pantallitas ¿sí? adentro y le anda la lucecita roja, que es lo único que importa. Pero no tiene turbo y anda solamente a 50 kilómetros por hora. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es muy. Se hundió, se hundió. Se ¿En serio anda 50 kilómetros? ¿Qué? ¿Inglés? ¿Inglés? <ríe> Cualquiera dije. <ríe> eh, eléctrico. No, tengo bueno, una última frase. Bueno, dale. Contento con esta movida para feria de los cochefílicos, nos cuenta el, el verdadero beneficio de asistir a, a estas ferias. No hay nada más nada. Ah, no hay más nada. No ah, hay un audio. Wow, no, no, no importa. Ya fue. Nos vemos. <risa> vamos. Todo un Pero, pero sí, la idea el se, entendió, se entendió. Sí, las sí, se entendió todo. Se entendió bueno, todo. A mí lo que me preocupa es que el mensaje llegue. Está bien. Vamos con Didi Ramon haciendo Commotion in the Ocean. surf nut and the surf is up I'm headed for Sunset Beach it's not far not hard to reach where coconuts grow on palm trees I can smell the breeze wanna ride the waves I'm all excited about the surfing craze I packed a picnic lunch I hope I find a bunch of fun and clean sand I wanna get a suntan wanna ride the surf at 90 miles an hour hope you don't get get sour if you're freezing in New York then I followed the stork and headed to the coast to do what I love most Immersion by the water that's where I saw her a beautiful mermaid and she was afraid she had never seen a human before and she started pointing at the shorts I war the ones with the Hawaiian prints so bright she had to squint what language are you speaking you know I am seeking a way to learn to swim so I can win the triple crown trophy can you help? me cause I've read all the surfing magazines and I traded a baby suit For my old blue jeans Commotion in the ocean Began to gather, people ask What's the matter? Should we get a lifeguard? Amateurs should be barred, Something's going on, then everything was wrong. And in all the commotion, she jumped back in the ocean. Where went my mermaid? So I followed the parade to the hot dog stand. I'm better off on land. Better leave the surfing to the crows before a crab bites one of my toes. I've already got a sunburn. When will I ever learn a lesson out of this that I am not a fish?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 Anoches, estamos volviendo a este micro deportivo Que tiene por la realidad en llamarse verdad pura y verdad sincera Señores, vamos a hablar de todo el deporte que ha acontecido Y acontecerá durante los siglos de los siglos No me habrán oído porque estoy muy enojadísimo No poneme la de caro que estaba buena Habíamos hecho tanta tanta tradición, tanta verdad Hasta que el tarado de YouTube nos quitó la única cortina que nos identificaba Es como quitarle tantas cosas Es como quitarle la Big Mac a Maradona Digo a McDonald's, es como quitarle la pelota a Maradona Es como quitar tanta verdad, droga, tanto sufrimiento Tanta realidad, tanto sufrimiento Porque la verdad señores, no hemos hablado de deporte en tanto tiempo Que la verdad me está y muriendo de ganas por contarles la visión de todo lo que ha pasado, la realidad, de ser honesto con ustedes, de mostrarles la verdadera mirar, ahí está, ahora sí me siento deporte, señores, ahora siento la transpiración, señores, sí, ahora siento conoce, los huesos conoce, moverse, conoce, la tibia y el peroné no sufriendo porque vamos a sufrir golpes, señores, porque acá se va a decir la verdad todo el bro, tiempo. Alfotrona. Vamos a saltar a los que nos pateen, vamos a hacer piruetas, vamos a burlarnos de rival jugando bien, señores, porque jugando bien se aprende, señores. Y el que tiene, tiene que aprender a jugar bien es el que tiene que aprender a perder bien, porque todos en algún momento la oportunidad de perder en la vida. Así que por eso señoras y señores Ay, Empezamos bola, el, video, el Segundo de año 2007 Que empieza con todos señores Y empezamos así De esta forma Susceptible y siniestra Con la primera noticia Porque teníamos antes Porque teníamos cosas Porque antes teníamos Una prestación digna Y teníamos la fanfarria Que hacía como Voy a hacer algún gesto De memoria Aquel momento glorioso Cuando sonaba el Pam, pam, pam, pam, pam Tenis Copa Silva Davis El argentino Juan desde del Potro Le ganó al sueco Robert Linsor Por 7, 6, 9, 7 y 6, 4. El quinto punto De la serie de la Copa Davis Que los locales ya habían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 El tenis, nos lleva a hablar del tenis señores Hemos vivido un fin de semana negro Las Pascuas nos fueron no fueron de decadencia pero... de huevos señores Todo el huevo se fue a la Pascua señores No hubo huevo para el equipo argentino maría, Hubo cagazo no, para no, el Potro que aún así Todo fue lo más digno del puta. equipo argentino Que trató de demostrar que se puede Que el tenis argentino está en lo más alto Porque pero, Cañas claro, estaba en lo más bajo Porque estaba herido Que porque... el Albandián es un número puesto por la trayectoria la fue, Porque es un rubio bro. Porque tiene ojitos claros no, Y porque bro, es el símbolo del tenis Porque mete publicidad y se me señores Estamos cansados del tenis de los y Cobardes. Tienen que venir los de menor ranking, porque son la gente que tiene sangre patina, y garra, señor. Eh, su y no con esa estupidez de andar Eso explicando que genial, perdimos, hombre, porque el argentino hombre. tiene exitismo. El argentino no tiene exitismo ni éxito. El sí, éxito de, de pelea, Argentina no, es relativo, también. señores. Es relativo en comparación a los demás, porque no hay comparación, porque el argentino no tiene comparación, no tiene parangón. Entonces no se puede hablar de exitismo cuando no, no se tuvo no, éxito bajo ningún no. aspecto. El éxito de un tenis individualista que no tiene sentido ni razón. Así no es bueno, así sí, no puede, es nada bueno. Uno, boludo. Fútbol de la Madre Patria, el equipo Marengo obtuvo hoy su tercer triunfo ayer. Su tercer triunfo consecutivo presentó definitivamente la candidatura al título de Liga Española. venceros a Osasuna por 2 a 0, con lo que se sitúa a 2 puntos de Barcelona líder. Establecimiento Modelo Italia para sus productos fideos Italia. Se vienen los retos, señores. Se viene temporada de corrección de muchas cosas, pero vamos a hablar del punto de la Madre Patria que se pone cada vez más picante. Se hace los lunes, no los domingos. Después va... Picante, se pone picantísimo, como tener, como tener esa cosa molesta ¿Y que todos tienen. Porque la verdad papá. que el Barcelona está decayendo sí, paso a paso, sí. el Barcelona del marketing. Y cuando nadie confiaba en el equipo merengue, cuando todos decían ya tiene vendido toda su figura, Beckham no juega nada, ese otro Robinho no es el que brasilero merengue, que se merece. Claro. Que Ronaldo que se va, que Ronaldo que está gordo, lo niño, lo niño, y Ronaldinho que lo lo sí lo está gordo, pero tiene unos abdominales, el hijo de puta, y le dicen gordo: ¿Dónde está el fútbol, señores? ¿Dónde está la verdad en eso? Yo quisiera ser gordo como Ronaldinho, salvo por tener esos dientes y tener esos millones de dólares en el banco, que no los cambio por nada, por ser como soy yo, señores, porque soy una persona honesto, que estoy contentísimo de decir la verdad, el mundo me puso acá con una sola misión, es hablar y hacer el deporte, una cosa atractiva, hacer la poesía, hacer que hasta la mujer misma deje de coger con el marido para ver fútbol, señores, porque el fútbol es, es, es lo que mueve a este país. Asociación Argentina de Baloncesto. Andrés noció y volvió a ser a la NBA después de la lesión pero su regreso no alcanzó para evitar la derrota de los toros de Chicago entre los raptores de Toronto y Ginobeli apurtó 25 tantos un montón para las espuelas que derrotaron a los guerreros del Estado de Oro La ecología solo sirve para los que están aburridos, tapados de bisones, llaves de mulita, pulor de leopardo, musculosas de vicuña Luis de Góngora y Argote porte, en Luis Góngora esquino Argote, porque la moda también puede ser salvaje. Tenemos que hablar de básquet, señores tenemos que hablar de básquet! Y porque el Vázquez la... es así Ata, señora, aca, baja el volumen si no aca, quiere escuchar aca, la verdad señores porque acá voy a decir las cosas aca, como aca, la vida, son chino se está cagando aca. en todos los argentinos porque dice que no tiene derecho que ya le tiene que dar todos los spurs que no le va a dar nada en el preolímpico en cambio el Chapur y que se muere de gana por comerse los jugadores esa garra latina señores esa verdad esa fuerza ese colorado de Galvez que quiere mostrar que tiene que estar en todos lados y no hay que dejar un partido jugar Estoy cansado de estas cosas, señores. Así que este verano, esta, esta temporada, estos playoffs, señores, pónganle la ficha noción y que va a demostrar que, que, que se, se todavía cuando se excede cuando Ay, se ¿por se puede. Qué cortita, boludo. De los equipos rosarinos están de paramales. El canal ya fue derrotado por Godoy Cruz por 2 a 1 en el primer partido No, de Isquia Y los leprositos perdieron su invicto ante el sabalero con un tentador de 3 a 1 a favor de Colón.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 El fútbol rosarino está mal, señores, una picardía, no se puede así, hay que hablar y decir hay las cosas claras, todo. señores, hay que cambiar todo, el pelado isquia no sirve, el que estaba antes no servía, el que va a venir mañana no servirá, Central tiene que optar por una concepción mixta de empresas y de competidos industriales, señores, Central tiene que ser una refinería, Pelabino. yul tiene que ser un palomar, o tiene que ser un espacio público, así no se puede vivir el, el fútbol rosarino porque Pelabino. no existe, la gente Pelabino. tiene que volver a la cancha pero a ver a los equipos que vale la pena, señores, así la familia no va a volver a la cancha, porque Central no está donde tiene que estar, ya no se sabe dónde tiene que estar Central, a lo mejor Central está muy elevado en la tabla de posiciones para estar, capaz que Central ni debería estar donde está, y mucho menos, porque si en este país hubiera un ápice de justicia, señores, esa institución maligna, ese cáncer del parque Independencia. <risa> que nos hace mal a todos en pleno pulmón de la ciudad hay un cáncer me voy a lanzar mi candidatura política y voy a poner una farmacia el circo de la fórmula Fernando Alonso demostró por qué es un gran campeón en la largada y después reguló a gusto Felipe Massa demostró que todavía le falta no controló su ansiedad y perdió todo su puesto por pasarse de vueltas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 Pero qué barbaridad señores, esta vez vamos a ser, me comprometo moralmente y racionalmente a este año por darle emoción a la Fórmula 1 señores, voy a aprender cada uno de los corredores suplentes la piba que hay entre, cuál es el primer piloto, qué te paso, qué no te paso que yo soy el primero, que los puntos son para mí, que pasalo y pasarlo el otro, que taponealo no voy a ver toda la película esa de Estalores sobre la Indy 500.000 donde había unos conventillos y están los conventillos y vamos a descubrirlo. porque es esta no, señores, vine, claro. todos los deportes van a sí. tener su lugar. Chao, permiso de noticias. Parece que cierto director técnico de un misterioso equipo apodado los Diablos Rojos de Avellaneda le habría llegado al fin de su cicla. Boca alcanzó al líder al de derrotar al equipo de la golpe. El Kaiser y la Mostaza puestos en caque por los hinchas. A el siguiente espacio, Agua Mineral, Arroyo Ludeña, pura de manantial. A ver si la gente sabe, porque ahora vamos a decir cosas con sutileza, señores Porque vamos a tener que estar atentos a los detalles Porque ya no se pueden decir las cosas como antes Vamos a tratar de escapar de se la suena, mentira loco, Diciendo suena. las cosas como se deben decir Con sí, inteligencia, señores po Porque ah. está todo flaqueando en el fútbol Ya nadie puede mantener su fuente laboral Equipos y técnicos que se cruzan Miradas que se enojan Está todo el mundo muy tenso Está todo fijado en los pobres directores técnicos Y no queremos más eso Queremos que la pelota ruede y quienes las hacen rodar son los protagonistas, señores, y los protagonistas como siempre son todos, todo sobre todo hacemos el conjunto del espectáculo el espectáculo del fútbol que tiene que volver a Ay, ser no lo que ver. era el campeonato se puso picante queremos más Ramón Díaz queremos menos La golpe queremos más Isquia queremos más Pepito Sibrián y queremos... Uy, ya está Hey, oiga usted, oyente Seguro que sos una persona re decente Pero tenés algunos pensamientos medio degenerados Aquí <música> aquí nos estamos dando cuenta de algunas cosas Todos los lunes vamos a presentar una banda de Canadá Sí, tenemos tres días Tenemos tres días dedicados a tres países Elegimos Canadá, Australia y Suecia Los lunes van a ser de Canadá Hoy vamos a escuchar a los new Pornographers. son países que no tienen colectividades acá, que nos festejan no festejan con nosotros sé. cada cada año. Los nuevos pornógrafos. ¿Pornógrafos, sí, eh? sí? Sí, sí, tienen un disco que se llama Twin Cinema del 2005, ellos tocan desde el 1996 y es como una especie de supergrupo donde hay integrantes de un montón de bandas que son muy conocidas en Canadá, pero acá no los juna nadie. ¿sí? Uh -huh, y ahora. además tiene un dibujante historietista y animador. Tú tres cosas en una, metido dentro de la banda, así que son como unos gorilas, nada más que arrancaron en el 96, mucho antes que gorilas. Venido pornógrafas haciendo Star Bodies, nuestra banda canadiense de esta semana. Dale. tiene o tuvo padres, pero no queremos sensibilizarlo En Jolky nos estamos dando cuenta de algunas cosas Y ya nos estamos yendo ¿sí? No dijimos el mail, es jolkypalky arroba hotmail.com Es cierto, ya lo saben ya Ahora escriban si tienen ganas a Un montón de gente ¿Sí? que nos mandaron flores por el por volver a, a estar en el programa Sí nos mandaron unos arreglos hermosos muy tenemos lindo. que agradecerle a jezabel que nos mandó unos sí. tripanes sin salario le tenemos que mandar besos a yo a mi esposa cada uno a su, a su gente vos a yo nadie vos, vos dijiste que te trajo flores a vos el mecánico el mecánico te trajo flores a vos muy bien besos a Yo el a nadie basta ya de besos nos tenemos y que ah besos a gusto así después ah, nos saluda claro. ah, de sí, sí. tipo en, en abril del año sí. que viene quizás si la radio está transmitiendo por internet nos está escuchando desde allá Ay, no va a estar desde más allá pero no seguramente que no así esto no anda para nada el disco de la semana es ya lo estoy proponiendo como si no el disco del año uno de ellos tenemos un montón de discos para ir presentando que se fueron acumulando durante el verano Yo también pues salen un montón de discos excelentes Hay de Arcade Fire, una banda que ya era una de nuestras preferidas. Jo, Sacaron con Patricia y sí. la otra. Sacaron un disco nuevo que se llama Neon Bible. Son canadienses también, así que seguimos oh, con la banda canadiense. Calidad. Claro. Y eh, el tema que vamos a escuchar se llama Keep the Car Running. Arcade Fire, el disco se llama Neon Bible. Si no lo tienen, bájenlo, pirateenlo porque Eso. está genial. Piratear.